Buenos días amigos, bienvenidos al show, comenzamos a disfrutar juntos una nueva recorrida por la música del mundo. Solo vuoi colmi pena, sola ma mi condena, Corri nel mio destino, van a burlarla lì, perdito lì. Soy una raya del mar Fantasmar la ciudad Mi vida va prohibida Dice la autoridad Solo voy con mi pena Solaba mi condena Correr en mi destino Por no llevar pa' fe Perdido en el corazón De la grande Babilón de decir el clan destino yo soy el que bralei malonera clan destino perualo clan destino bolivialo clan destino mari corere mi destino van a volar la ley perdido en el corazón de la grande babilonia merecí el grande destino yo soy el que brale va donde grande siringa aplica Argentino, clandestino Orobuacho, clandestino Colombiano, clandestino Marihuana ilegal Es que el casco, Mayola! Ahí te va! Y el comienzo hoy con Manu Chau, cantautor franco español, ex líder del grupo Mano Negra, conocido por sus ideales políticos y por su abierto apoyo a diversas causas sociales. Comenzó su carrera musical en París como músico callejero y tocando en grupos como los Hot Pants, que combinaban una variedad de lenguajes y estilos musicales. Con amigos y con Sorvano Antoni Chao fundó la banda Mano Negra en 1987, logrando un éxito considerable sobre todo en Europa y América Latina. Se convirtió en solista después de la disolución de la banda en 1995 y desde entonces ha estado de gira permanente con su actual banda Radio Bemba. Decidió asentarse hace ya varios años en Barcelona, donde reside en la actualidad y canta en francés, catalán, español, inglés, gallego y portugués. Nosotros tuvimos oportunidad de verlo en vivo el Mar del Plata en el año 2004. Realmente un show espectacular en una plaza y donde nadie esperaba ni estaba anunciado que él apareciera. Bueno, ha andado por la vuelta, pidió una guitarra con el acompañamiento de algunos músicos locales Arrancó a cantar y aquello fue una verdadera fiesta. Manu Chau y uno de sus clásicos, clandestino. Con él comenzábamos este Bienvenidos al Show. Y continuamos con V40... Grupo multirracial que se destacó por su compromiso social y político en sus primeros tiempos. La formación, cuyo nombre fue tomado de un formulario oficial para el subsidio de desempleo, tuvo su origen en la ciudad de Birmingham, Reino Unido, en el año 1978, donde residían los hermanos Charles y Robin Campbell. Christi Heynder, la vocalista del grupo The Pretenders, lo vio tocar y le ofreció acompañarlos como telonero de su grupo durante la gira que realizara eh Pretenders en el año 79. En 1980 publican su primer álbum y crean su propia compañía discográfica Alain Campbell, su vocalista, se retiró del grupo en el 2008, aunque la formación continúa activa y realizando conciertos por todo el mundo. Aquí V40 y este Kingston Town. I would give it away just to see the girls I play When I am king surely do we just to see De Reino Unido nos venimos a nuestro país. La banda se llama Pájaros de Madera. En el disco editado en el 2019, su primer trabajo discográfico se llama Conejos Azules. Pájaros de Madera es un grupo que transita principalmente en el género del pop. Sus canciones pintan una muestra de cómo se ve el mundo por estos lados, utilizando la poesía urbana y la simplicidad de las cosas para llegar a expresar sentimientos muy profundos. Su repertorio está compuesto por canciones de Fabián Denis y de una versión de Fernando Cabrera del tema, por ejemplo. Se formó a mediados del 2014 cuando Fabián Denis Y Tío Ambarja se juntaron con un grupo de amigos y comenzaron a armar este proyecto que finalmente cuajó en este disco Conejos Azules. Aquí Pájaros de Madera con el tema, por ejemplo, s uh -huh. Continuamos con Roger Waters, cofundador de Pink Floyd. Tras la marcha de Syd Barrett se convirtió en el compositor conceptual de la banda. Además de ser el bajista, compartió lugar de cantante principal y experimentó con sintetizadores, loops, guitarras eléctricas y acústicas. Con él, Pink Floyd alcanzó el éxito mundial en la década del 70 gracias a álbumes como The Dark Side of the Moon. Animals o the Walls dejó la banda en el 85 debido a diferencias creativas y legales con el resto de los integrantes. En 1996 fue admitido en el Salón de la Fama del Rock de Estados Unidos y del Reino Unido como miembro de Pink Floyd. En julio del 2005 Waters se reunió con Mason right igil mor para lo que supondría su última actuación juntos en el concierto benéfico Live 8. Usman Tour entre mil, entre el 2017 y 2018 fue uno de los últimos eh una de las últimas giras mundiales en la que Water se presentó ante más de 2 millones de personas en todo el mundo y llegó a Uruguay justamente con ese show en noviembre del 2018. El lado oscuro de la luna sin duda es uno de sus álbumes más emblemáticos de la banda. De él vamos a compartir eh justamente el tema Money que en una parte dice Dinero es un crimen. Compártelo equitativamente, pero no de mi pastel. Aquí está Pink Floyd. Morey. Y el final hoy con cero girán Grupo argentino de rock integrado por Charlie García, David Lebón, Pedro Asnar y Óscar Moro, considerado como uno de los mejores conjuntos de su país de todas las épocas por su alta calidad en lo musical, conceptual y escenográfico. Apodados los Beatles criollos, hicieron masivo el rock argentino, compuesto, interpretado y arreglado íntegramente por músicos argentinos si bien no fue la primera super banda en la historia de la música popular de aquel país fue sí la primera en alcanzar y mantener la popularidad en su país en forma sostenida en su país y fuera de su país con récord de ventas y espectadores el grupo consiguió fusionar varios estilos para alcanzar un sonido muy particular y único La primera presentación en vivo de Seru Girán tuvo lugar en Riachuelo, a bordo de un barco anclado. Este recital, en el cual solo asistieron periodistas, músicos y amigos, tenía la finalidad de observar la respuesta de las críticas especializadas de aquel momento. El debut en vivo ante el gran público ocurrió 2 semanas después en el Luna Park en el año 1978. Ganaron 5 álbumes de estudio y 3 en vivo. En enero del 82, Asnar fue convocado por el guitarrista estadounidense Pat Mantey para incorporarse a la banda y ello provocó la disolución del grupo. Pero la historia del grupo parecía un broche de oro. Era necesario un adiós, hacer un girán. Debía hacer un concierto espectacular y se organizó en el mes de marzo en el estadio Obras Sanitarias y fue registrado en vivo en un álbum llamado No llores por mí Argentina. Aunque volvieron luego a reunirse en el 91, en el 98 y en el 2000. El baterista Óscar Moro falleció en el año 2006 a los 58 años de edad y un año después los tres restantes integrantes del grupo volvieron a reunirse para homenajearlo eh famosos por su virtuosismo Entre 1978 y 1981 el grupo ganó los premios a mejor grupo en vivo, mejor compositor, mejor tecladista, mejor guitarrista, mejor bajista, mejor baterista, grupo revelación aquel año 78, mejor álbum del 78, mejor tema del 78, mejor cantante en el 80, mejor álbum del 81 y mejor cantante del 81. Los premios a mejor cantante David Le Bon, sin dudas, que hace muy poco, el año pasado, fue premiado con uno de los premios Gardel en la República Argentina, en un muy, pero muy justo homenaje a este gran compositor y cantante argentino, David Le Bon. Compartimos entonces, en el cierre hoy de este Bienvenidos al Show, Seru Girán y este mundo agradable.